el tema de educación preocupa a los padres, a los pibes y a los trabajadores de la educación. Como a veces se enfoca sobre un solo perfil la cuestión, le pedimos a nuestro compañero Hernán Jaureguibert, abogado laboralista, que nos explique acerca de, en esta circunstancia, los derechos de los trabajadores de la educación. Ahí va gran saludo a todos los amigos de Ya Nada Será Igual, eh, ayer en Café del Paso eh, nos quedó pendiente un tema sobre los derechos laborales de los eh, maestros y personal de la educación que estarían siendo vulnerados por este intento de regreso a las clases presenciales promovida por el gobierno de Rodríguez Larreta hasta ahora sabemos que eh, este intento eh, fue impedido por eh, las autoridades nacionales y mucho se dijo, y si es obvio que es un nuevo disparate de la recta, entiendo yo que como forma sistemática de provocación que coloca en sí el riesgo a la salud de toda la población en lo que estimo que es un cálculo político puesto que no se advierte el más mínimo beneficio de retornar un ámbito sumamente riesgoso y más teniendo en cuenta que se trataría de menos de dos meses de clase con el bajo rédito de ellos y menos ponderarse un interés social del gobierno eh, que siempre fue esquivo a ellos y además eh, vale la pena recordar que cerró establecimientos educativos en momento de salud lo que tampoco justificaría porque la prisa de abrirlo en estos dos meses en tiempo de pandemia Pero a lo que por ahí quería, quería hacer referencia es que General Saborda, esta impronta del gobierno porteño... Eh, desde la salud de los niños y en todo caso de su entorno pero hay una cuestión necesaria eh, de tener en cuenta que las clases no se dan sin la presencia de docentes y trabajadores diferentes de, del sistema educativo eh, que tienen sus derechos y que las medidas alentadas eh, por las autoridades educativas de la ciudad no estarían contemplando eh, me refiero a la, básicamente a las condiciones de salud e higiene laboral que rigen en la materia. En este caso el Estado municipal y eh, eh, la patronal lo mismo que las entidades educativas privadas y en los dos casos eh, no hay constancia alguna que hayan realizado alguna adecuación en sus establecimientos eh, y más que tuvieron seis meses de tiempo para hacerlo eh, no existen sanitario diferenciados, mamparas de separación de las personas cosa que es habitual hasta en comercios eh, mucho más de escasos eh, recursos eh, y sin embargo la neto, bueno las escuelas no han preparado nada de ello, no hay dotación de máscara, de material aislante, y esto justamente se prueba con la decisión no de usar los establecimientos apropiados para el dictador de clases, sino precisamente en llevar las clases al exterior al exterior me refiero del establecimiento, esta situación para nada contempla el, el ámbito eh, del trabajador de la educación que no eh, no tiene como obligación prestar sus funciones en un eh, territorio diferente al eh, lugar de trabajo adecuado para la contratación de sus servicios. Eh, todo ello, si así se concretara, sería un ejercicio abusivo del iu variandi de la patronal, eh, esto visto del derecho privado, sin perjuicio de las normas de derecho público. Eh, y eh, todo ello deberá conjugarse, además de la salud de los alumnos, insistimos para meter la, la irresponsable prisa de la reta aún en el caso que las autoridades nacionales no lo impiden esperamos que así suceda pero para ese supuesto eh, yo creo que eh, va a dar lugar a distintas acciones eh, de amparo laboral precisamente para impedir eh, esta violación a las normas de salud e higiene en el trabajo, un ejercicio abusivo del Ius y más aún, señalando que para la prisa en el cambio de esquema de prestación laboral, contó con seis meses para realizar adecuaciones, tanto a, me refiero al ámbito público como al ámbito privado, y la patronal no las ha hecho. De manera tal que entiendo que no están dadas las condiciones laborales, insisto, no es educativas laborales para que se presten clases y se reaen las mismas en el ámbito de estos 200 kilómetros cuadrados que forman un verdadero islote en la estrategia de supervivencia nacional un abrazo a todos los compañeros 10 sí, años después te vuelvo a encontrar aquel, pero casi igual si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después una tarde realmente apreciable, ¿eh? donde la temperatura fresca de la víspera va cayendo y se va aproximando la primavera real eh, escuchamos a Hernán Y creo que queda claro, ¿no?, las posibilidades de exigencia que tienen los sindicatos docentes si se plantan ante esta situación según la legislación realmente existente. Eh, estamos en una comunicación importante sobre un tema delicado. ¿eh? Le damos la bienvenida al especialista en defensa e inteligencia, José María Adamski. ¿Qué tal, José María? Gabriel Fernández te saluda. Oh, hola, Gabriel te escuchas José María eh, Sí sí te escucho un poco bajo. Bueno, a ver si vamos levantando un poco Ahí, la, va. Ahí va. El retorno. A ver, tu Ahí primera está. impresión, tu primera impresión acerca de esta revelación eh, que indica que desde la AFI, gobernada por el, por la gestión anterior, se espió a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. ¿Qué reflexión te merece esta situación? Ya, lo, lo primero, creo que hay que enmarcarnos de lo que significó eh, el hundimiento del ARA San Juan, ¿no? Eh, para que comprendamos, para poder entender un poco mejor eh, este tema y saber a, a, hacia dónde eh, está dirigida eh, esta estas propuestas. Eh, ...investigaciones que llevó adelante la AFI... ¿no? ...y aparentemente de forma ilegal... ...porque la AFI para... ...realizar algún tipo de, de seguimiento... ...tiene que tener... Eh, ...tiene que tener la orden judicial... ...lo que, lo que sí tenemos que remarcar... ...es que... Eh, ...el ARA San Juan... ...es un, un... ...un arma vital... ...ha sido un arma vital para la defensa... Eh, ...de la Argentina... ...y sobre todo tenemos que recordar... ...que estaba patrullando... Eh, zonas jurisdiccionales argentinas sí, cerca del del, del, del área limítrofe eh, y, y, y tenemos que recordar también de que estamos hablando de una de las plataformas eh, más extensas eh, del mundo o sea, estamos hablando de la herramienta más importante que tenía la Argentina para el control de una de las áreas estratégicas y más ricas del mundo ¿no? ¿no? Y esto nos lleva a pensar, bueno, pero ¿por qué entonces el el, el anterior gobierno estió a los familiares? La pregunta es eh ¿qué sabían o qué podían hacer los familiares? Y hacer más allá de una cuestión judicial no no podían. La pregunta es, entonces, ¿qué sabían? ¿No? O, o hacia dónde estaba yendo la investigación o las hipótesis sí. de los abogados de los familiares, ¿no? O corroborar si sabían algo o no o, o no entonces son una, una serie de, de, de preguntas de cuestionamientos que, que uno se debería hacer relacionándolo pero aparte yo también me quiero ir un poco más allá me quiero ir un poco más lejos no, no no nos tenemos que olvidar de, de las relaciones que ha tenido el expresidente con la eh, ...fundamentalmente con inversores británicos... ...la relación con la corona británica... ...¿no? Entonces, digamos, acá... ...a mi forma de ver... ...abre de vuelta el interrogante... ...bueno, ¿qué sucedió con el ARA San Juan? Eh, ¿Realmente es la versión oficial... ...que fal falta de mantenimiento... ...o ha habido algo más? ¿No? Porque no nos olvidemos de que... Eh, desde nuestra óptica... ...desde la Ciudad de Buenos Aires de los problemas que tiene eh, el país, eh, generalmente los problemas estratégicos eh, y militares quedan delegados, ¿no? Entonces, y, y, y tenemos que ver, tenemos un espacio ocupado, no solamente un espacio ocupado, sino las regalías eh, de la pesca se las quedan los británicos, ahora los británicos están pensando en, en, en construir un puerto... Eh de primer orden en en en las islas malvinas que va a implicar que podría llegar a ser una especie de polo logístico antártico no eh entonces qué nos marca estas políticas británicas las presen la presencia británica en el atlántico sur es vital creo que no existe otro lugar en el mundo con eh tantos intereses para gran bretaña segundo entonces, esta vinculación... Eh... ¿Cómo, cómo cómo Partiendo de la base de tu planteo, eh, hay preocupación en el suprapoder, por así decir, porque se asomaron a una región que por lo menos el, la gestión anterior, la administración macrista consideraba ajena. Se han asomado a hacer lo que debían hacer, controlar lo que en realidad es Plataforma Marítima Argentina. Claro, exactamente. Entonces yo, es grave, ¿eh? Digamos, en esto eh, a un análisis más extenso porque eh, hay que ver realmente cuáles son las vinculaciones o qué es lo que estaba eh, espiando eh, el AFI de, de Macri, ¿no? E ese es el punto. Hay que ver realmente cuál es el objeto. Entonces uno tiene que conocer el todo. Tenemos que conocer realmente, primero, qué es un submarino, qué podrían llegar a estar haciendo en en esa región, ¿no?, Segundo, ¿qué intereses hay? Eh, no hay que olvidarse que previo hubo eh, quejas eh, argentinas sobre un eh, un ejercicio que estaba llegando adelante Gran Bretaña, eh, ya en las proximidades, ¿no? Entonces, digamos, acá preocupa, preocupa mucho, no solamente por vulnerar a un ciudadano, porque lo investiguen, sin una orden judicial sino también porque hay que ver si qué realmente ha pasado, ¿no? Cuál fue el interés eh, claro. el, el interés del, del gobierno de, de, de investigar y de espiar, más que nada de investigar, no, sino de espiar en este caso, ¿no? O Entonces, sea, yo lo dejo abierto, observás? sí. ¿Cómo observás eh, frente a esta situación histórica este intento de reestructuración de AFIP que se está llevando adelante? con Cristina Camaño al frente. ¿Cuál es tu, tu impresión sobre las labores que se están desarrollando? mira yo lo, lo que veo, eh, lo primero que vos tenés que hacer para eh, poder lograr eh, revertir eh, una, unas acciones que se estaban llevando es lo que están haciendo, ¿no? Reveien, están reviviendo todas las, las actuaciones, están eh, analizando... Eh, qué se ha hecho lo que sí, te lo digo personalmente creo que le falta un poco más de vitalidad ¿no? si bien están en una buena dirección, porque es lo correcto eh, realmente están eh, saliendo a la luz muchas eh, cuestiones que no, no no no están enmarcadas dentro de la legalidad no entonces es, la, es lo primero que uno observa eh, poniendo eh, las cosas en claro, ¿no? ahora Eh, yo creo que está viendo un poco de eh, lentitud en algunas cuestiones esa es la, la, la impresión no la dirección es buena pero con eh, le faltaría un poquito más de, de vitalidad no eh... retomando retomando entonces el tema central deberían ser sancionados los funcionarios de inteligencia que dieron la orden de espiar a los familiares de Lara San Juan? Y mirá, eso eh, va a caer en la justicia, ¿no? Eh, primeramente, si hubo gente que investigó, hay que ver de dónde salió esta orden, ¿no? Porque, eh, primero, vos tenés agentes eh, que han realizado este tipo de operaciones. Después tenés que ver quién eh, ordenó. Y luego, esto... A ver, el principal responsable es el poder ejecutivo. Me explico, no no no, no hay mucha vuelta eh, que me digan, bueno, no no hubo una orden del poder ejecutivo de forma expresa, eh, fue directamente el AFI, pero sí eh, esto es grave, ¿no? Desde el punto de vista legal es grave y que lo va a tener que resolver en sí la justicia. Realmente